Estamos con Leo Morales, guardameta del Deportivo Anzuati, y luego de este partido donde el Zulia vence por la mínima el club oriental de un partido que se tornaba difícil más para el local que para ustedes, ¿no? Se sabe que el Deportivo Azoteí es la mejor defensa del torneo, y, y así lo llegaron a demostrar, teniendo en el inicio del partido las oportunidades, pero simplemente el gol le llega al, al, al contrario, un desborde por derecha, bueno, simplemente a Manuel Arteaga le tocó solamente empujar, pero luego el partido se, se vino emparejando, ¿no? Dentro de todo, con golpes, o sea... Pero sin embargo el dominio del vagón lo tuvo en la Suátegui. ¿Cómo se había preparado la Suátegui? ¿Qué, qué, qué tenía preparado la Suátegui para enfrentar a un Zule? No, teníamos enfrentado a buscarlo desde el del partido, como lo hicimos <risa> para conseguir los goles temprano. se concretaron por un error eh, de nosotros y arbitral ahí, que me pareció que tal el chamo bien del, del Oxal, y error del muchacho porque eh, despegó mal. Bueno, por ahí se consiguieron el gol, lo tratamos de llegar conseguimos, no, no concretamos, nos fuimos con Tudernita Ríguez, y ahí el Zulia pudo manejarse su partido, su tiempo, sus cosas, eso no es el fútbol, pero bueno, así es esto, y que ganamos la vuelta y, y no vamos con la derrota. ¿no? Leo, el, el, el Zulia es el único equipo, ¿no?, que ha podido anotar más de dos goles a la y en toda la temporada, eso sigue siendo una fortaleza de la Suategui. pero, y, y él, el Zulia, había sido el que mejor le había jugado en calidad de visitante, allá en el José Antonio de ¿Qué fallas puede estar presentando el Anzuategui? Que, bueno, por ahora digamos que el Zulia es el único que, que ha podido este, aprovecharse de esas falencias, ¿no? Porque venían de un juego bastante, o sea, fueron los que le quitaron el invicto a Lara, ¿no? Sí, entonces, entonces son dos picos, ¿no? No, son dos picos no, somos un... Hemos manejado casi el mismo torneo, eh, no nos concretan muchos goles, tampoco estamos concretando, somos uno del equipo que menos goleador, El menos que recibe goles, pero el que menos marca también. Y todos los partidos no pueden definirse por 1 a 0, 1 a 1, 2 a 1. Estamos en esa, en esa medida, ¿no? Entonces cualquier cosa, cualquier error, cualquier año, eh, el rival puede concretar un gol y después manejar su partido de su manera. ¿no? La o sea, baja, Leo, que... la baja de la suática para el no, día no hoy creo. fue mayor. A Arismendi, afectaron? No, no, no, no creo. Hicimos un grandísimo partido, no concretamos la, la jugada. Ok, gracias. Leo Morales, del Deportivo Suática para Jactri Deportivo